Madre taura de bailar Siempre más allá de lo posible Más allá Cuando una por una Iba palmándola de demás Mañanita de rellí ¿Y quién lamentará? ¿Quién? Pa' cuando ya los veteranos No estén más a la fama De tu cueva de esplendor Y tu copa loca Entre bombitas de color Guapeando a la muerte inicio de espacio publicitario fm 89.3 ¿Radiográfica? radiográfica en el barrio contamos con un nuevo lugar de testeo y asesoramiento de vih es gratuito, voluntario y confidencial. Un sencillo estudio que en tan solo 15 minutos tenés el resultado. No es necesario estar en ayuno ni tener una orden médica. Te esperamos en el Centro de Salud número 46, Avenida Patricios 1941, todos los lunes de 13 a 16 horas. La única manera de sacarte la duda es hacerte el test. La salud es un derecho. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables. Trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas. Acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria. O comprar insumos. Y otros asesoramientos que podés consultar. Ceso en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros. Y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, buscanos en Instagram y Facebook. Ceso en Cuba. Ceso en Cuba. Por una economía... ...al servicio de quienes la construimos. El portal web de Radiográfica... ...se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas... El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar Sindical Federal. El movimiento obrero desde adentro. Todos los martes a las 14 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores. Con Lautaro Fernández de Lem y Leonardo Martín. Sindical Federal, una producción de La Señal Medios. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliario te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos, para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radiográfica. Sumate. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de Espacio Publicitario. Nueve grados ocho décimas para hoy, máxima de 11 y lluvias. Mañana, tarde y noche. No sé ahora si está lloviendo, me parece que es... no. No sé, la verdad que no tengo idea, pero esperemos que no. Eh, ojalá que no, ojalá que Más se equivoque. Más a la tarde-noche, cuando ya volvemos todos de trabajar. Humedad 71%, presión 1034.8 hectopascales, viento del este, llueve mm -hmm. como peste, al 29 kilómetros, visibilidad... 10 kilómetros, lo dudoso de visibilidad 10 kilómetros, pero bueno, esto es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional mañana también lluvias para todo el día máxima de 12 grados mínima de 8. ¿Se pueden comunicar con la radiográfica? Por supuesto, al 21 50 4 5 6. También pueden escribirnos, enviarnos sus mensajitos al 15 50 12 35 89. Y estamos también en redes sociales arroba radiográfica 893, en Twitter, Instagram y también en Facebook. Así es, se pueden meter en la www.radiografica.org.ar. Allí se meten y se hacen parte de la comunidad de radiográfica. Se suman, nos dan una mano y además participan por eh, distintos eh, premios, sorteos, eh, beneficios, uh -huh. amigos y amigas que eh, son parte de la comunidad, los amigos de lo de Néstor, los amigos de la cooperativa Enredo, eh, los eh, amigos de la UTT, lo, bueno... De todo tipo Por todos lados. Y recuerden que este jueves en la columna de Víjula Encina, en la uh -huh. columna de cine, vamos a estar sorteando eh, un libro de Ezequiel Boetti, Nueva Comedia Americana. Así que ponele me gusta en la publicación que está ya subida en, en el Instagram de Radiográfica. Comentás y estás participando del sorteo que va a ser entonces este jueves. Así es. Se pueden meter en la página también para obviamente leer toda la información, para eh ajornarse de las novedades y el análisis político, económico, social, cultural del barrio de la Boca también. Eh, ayer estuvo Ramiro Coelho en eh, aquí en el barrio de la Boca. Nosotros estamos técnicamente en el barrio de Barracas, de Patricios hacia el oeste, mm. es decir, eh, estamos allá en la frontera, ¿no? En la frontera, en el límite, porque hubo un abrazo al centro Eh, de Salud y Acción Comunitaria al CESAC 41 en Ministro Brin 834 eh, tienen que convivir con el desmanejo del gobierno porteño porque el predio lindante, lindero, es un polideportivo tomado que se apropiaron en un espacio público y vienen amedrentando a quienes trabajan en el CESAC así que vamos a ver cómo continúa eh, la situación allí en el CESAC 41 aquí en la calle Ministro Brin al 800 del barrio de La Boca. Así que las novedades las van a tener en la radiográfica también con los amigos de eh, Sur Capitalino, eh, La Boca recite y Propone, todas las eh, compañeras y compañeros de las organizaciones eh, barriales del Comedor de los Pibes, por supuesto, y de tantos otros eh, hermanos de la calle aquí del sur de la ciudad.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 Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar O acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 Y en Constitución, Santiago del Estero 995 O llamanos al 4381-1939 Cooperativa El Zócalo Estás escuchando Desde el Barrio el show periodístico de Radiográfica. Va a ver actividad en el Congreso de la Nación porque se va a debatir también la ley de acompañamiento al turismo, una de las actividades más afectadas por Eh, la bueno todas las actividades económicas están afectadas pero ciertamente particularmente la, el te, el claro el turismo que no ha tenido circulación de gente eh, hay algunas provincias que habían habilitado el turismo interno tuvieron que volver a cerrarlo en muchos casos por el, el brote extraordinario que se ha dado en los últimos días ha sido una situación muy compleja y la cantidad enorme de empleos que eh, subsisten gracias a esta actividad y Muchas, eh, a ver, hoteles, restaurants, eh, ni que hablar de las aerolíneas, han, han despedido gente, eh, lamentablemente, y esto es así, aunque haya una ley que, que lo prohíbe, sabemos que no la cumple. actividad es difícil de regular, eh, así que se va a discutir eh, en el día de hoy en la Cámara de Diputados un proyecto que fue eh, iniciativa del Ministerio de Turismo y Deporte que encabeza Matías Lamens, eh, así que estaremos... Eh, observando atentamente eh, cómo cómo viene la discusión uh -huh. además de por supuesto eh, la discusión que veníamos charlando hace un rato de cómo va a trabajar el Senado de aquí en más si Así continúa es. con el protocolo de eh, la sesión a distancia la sesión remota o supongo que no va a ser así, vuelven al recinto. Uh -huh. Déjame decirte algo sobre el tema turismo. Son más de 470.000 empleados que firmaron un petitorio para que sesione el Congreso en medio de este ida y vuelta entre virtualidad uh -huh. o eh, sesionar de manera presencial. Bueno, se está pidiendo que por favor se sesione, se resuelvan los problemas de la gente. Eh, el proyecto del oficialismo para recuperar el turismo en esta crisis eh, contempla una inversión del turismo del orden de 16.000 millones de pesos eh, para algunos rubros. ¿sí? El foco está puesto en reactivar lo antes posible el turismo, en invertir fuertemente en un sector que es el más golpeado. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en el Congreso Nacional, más precisamente en la Cámara de Diputados, donde aparentemente hay una intención de la oposición macrista de inhabilitar el Congreso. Uh -huh. Básicamente es eso. Que claro. Que sea eh, un Congreso que no funcione. Eh, porque la verdad es que no dejan ningún ningún tipo de alternativa y se tienen que debatir, discutir y aprobar leyes muy necesarias, importantes. En este caso hablamos del turismo, también está el tema de la pesca ilegal. Eh, se va a debatir también el tema de las grandes fortunas, los impu el impuesto a las grandes fortunas. Y después viene la reforma judicial, que es de fondo, evidentemente, lo que molesta es más que nada eso, ¿no? este Bueno... Vamos a ver qué pasa entonces en la cámara baja en estos días. Uh -huh. 11.41 de la mañana, 9 grados 8 décimas. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de radiográfica. Disponible para Android e iOS. muchos temas en debate en la Cámara de Diputados de la Nación y estamos en comunicación con Leo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos, además presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Leo, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández, Leila Habitar, te saludamos. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo están? Muy bien, gracias, como siempre, por estar aquí en, en La Gráfica. Eh, Leo, lo hemos charlado en algún momento, he presenciado varios de tus tantos eh, vivos y zooms y todas estas eh, foros que, que, que hay hoy en día. Eh, comentanos qué estás viendo, vos estás siguiendo muy de cerca el tema incendios, tanto en el Delta del Paraná, en Córdoba, hay cientos de focos eh, en el país que están además atacando a los humedales, tan necesarios eh, en, la, en el sostenimiento y en, la, en el equilibrio del ambiente. Ha desarrollado y está el proyecto de ley de humedales eh, para, para discutirse cómo analizás la situación y qué están viendo en, en esta situación crítica ¿no? con, con los incendios forestales. Bueno, mirá, sí, vengo siguiendo de cerca, ahora presido la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, por lo tanto no solo vengo siguiendo, sino que tengo que tratar temas y buscar soluciones. Los incendios del Delta del Paraná están directamente vinculados con la expansión de la frontera de la soja, que ha volcado a la cría de ganado a terrenos que antes eran marginales para el agronegocio y que en los últimos 10 años ha eh, multiplicado por 10... ...la cantidad de cabezas de ganado. Entonces, ¿qué pasa? Los eh, productores prenden fuego eh los juncos o los eh, pastos secos y duros... ...de los humedales del Delta del Paraná... ...para que ahora en septiembre broten eh brotes verdes... Eh, ...y la vaca coma eso, para decirlo de alguna manera en criollo. Pero esta práctica que se hace muchos años... Tiene, por un lado, el aumento exponencial de la cantidad de producción de ganado en el Delta del Paraná, y por el otro lado, la sequía más grande de los últimos 12 años y la bajante, el río Paraná, más grande de los últimos 40 años. Todo eso hace que sea una locura prender fuego en el Delta del Paraná. Distinta es la situación de Córdoba, donde lo que se prende fuego es bosque y monte nativo, uh -huh y queda muy poco en Córdoba, se ha destruido casi todo el monte nativo, queda un 3% de monte nativo en la provincia, y ese 3% está siendo prendido fuego. Entendemos nosotros y denuncian las organizaciones ambientales, científicos y, y dirigentes eh, territoriales de Córdoba, por eh, el negocio inmobiliario. Todos los años hay fuego en Córdoba, Se prenden fuego montes y al otro año en esos montes prendió fuego hay desarrollos urbanísticos de country, barrios cerrados, casas quintas y demás. Uh -huh. Estas dos situaciones eh, son las que han puesto de manifiesto la discusión del fuego en la Argentina y nosotros empezamos a tratar eh, la famosa ley de humedales por tercera vez en el Parlamento Nacional, se trató dos veces en el Senado una vez tuvo dictamen pero no llegó a la sesión, otra vez es igual la sesión t tú...